Son las 7 en punto de la mañana. Estás escuchando tele Radio Marca. En tele Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es miércoles 14 de diciembre, hoy tendremos un día muy, nubio, muy nuboso, sin lluvias... ...y seguiremos con temperaturas elevadas, tendremos calor para esta época del año... ...alcanzaremos una máxima de 21 grados, ahora tenemos 19,8 grados de temperatura, casi 20... ...hoy estamos de enhorabuena porque vamos a terminar el año recuperando más metros de playa... ...se ha regenerado el tramo que durante más de medio siglo... ...estuvo ocupado por un hotel y luego por sus ruinas... ...ofreciendo esa imagen dantesca que ha desaparecido... ...para dar a Arenales y al Mediterráneo la costa que perdió... ...por una planificación urbanística nada sostenible... ...además la ciudad ha hecho al vicario episcopal José Antonio Valero... ...al que tendremos hoy en el programa La Glorieta, hijo adoptivo... Valero fue el sacerdote que vino a Elche a crear una parroquia y a ser el Padre Eterno, convirtiéndose en una persona querida y amada, y además clave para la declaración del Misteri como patrimonio de la humanidad. Y también hoy en el programa tendremos a una mujer emprendedora que ha cumplido su sueño, a la chef ilicitana Susi Díaz. Será a las 9 y 20 de la mañana. En de is En de kans En de kans En de is de una propuesta de los mediadores del Ministerio de Empleo, que deberá ser estudiada ahora por ambas partes, antes del 27 de diciembre. Lo hemos dicho, Arenales recupera el tramo de su playa, que ha estado ocupado por las ruinas del viejo hotel. Después de años de batallas judiciales y trámites administrativos, la regeneración medioambiental de la parcela llega a su recta final y donde antes estaba el viejo hotel, ahora hay un manto de dunas. Después de Navidad estará lista la nueva pasadela que conecte con la playa y dé continuidad al paseo marítimo de Arenales. Y ya tenemos primer a Parca bicis cerrado que va a permitir guardar las bicicletas 24 y 72 horas. Está ubicado en la avenida Alcalde Vicente Quiles, entre la estación de autobuses y la del tren. Comenzará a funcionar a partir del próximo lunes. Es un espacio independiente de Bici y se ha creado para guardar 25 bicicletas particulares, ordinarias y dos eléctricas. La reserva de plazas se realizará a través de una app. La reproducción de cerceta pardilla consigue los mejores datos de los últimos 20 años. Más de la mitad de la población de esta especie en peligro de extinción habita en los humedales del Cló de Galván y el Hondo, donde se realizan trabajos de preservación y que han permitido lograr pues, las mejores cifras de reproducción de los últimos 20 años. Y en la crónica deportiva, el defensa Lautaro Blanco fue presentado ayer. El futbolista argentino llega con la ilusión de seguir desarrollando su prometedora carrera en el Elche Club de Fútbol y en dar un giro a la situación para conseguir la permanencia. Por su parte, la Liga confirma nuevos horarios y John se rompe para los próximos dos meses. La Glorieta ...con Rosmar y Alonso. Pues cuando pasan cinco minutos de las siete de la mañana... ...comenzamos el relato informativo... ...diciéndoles que la huelga convocada para hoy... ...en el sector del Calzado se ha aplazado... ...tras la reunión mantenida ayer por ambas partes... ...en el Servicio de Mediación y Arbitraje... ...del Ministerio de Empleo... ...tras muchas horas y pocos avances... ...los mediadores han realizado una propuesta... ...por lo que ahora deberá ser estudiada... ...y esto significa aplazar la segunda jornada de paro... ...convocada para este miércoles... ...la propuesta consiste en incrementar los salarios... ...en un 4% para este año... ...con atrasados desde el 1 de julio... ...otro 4% el próximo un 2,5% en 2024 y un 2% en 2025, lo que hace un total del 12,5%, y con la inclusión en el convenio colectivo de la cláusula de garantía salarial, siempre y cuando el IPC no supere el 15%. También se ha propuesto reducir la jornada anual a, en, on, en 12 horas, entre otras mejoras, hasta... El 27 de diciembre se han dado de plazo para que la propuesta de los mediadores sea ratificada por los sindicatos y la patronal. Y Elche ya tiene otro hijo adoptivo, lo fue Nino y ahora en este siglo XXI es el vicario episcopal José Antonio Valero. Cientos de personas asistieron ayer en, en el Gran Teatro al merecido homenaje que la ciudad ha rendido a una persona querida y apreciada por sus vecinos del Pla y del sector Quinto y que ha sido clave en la difusión del Misteri y su declaración como Patrimonio de la Humanidad. En el acto de su nombramiento, que le retransmitió en directo el vicario emocionado, mostró su enorme cariño hacia la ciudad que le enseñó a construir su parroquia y en la que sigue siendo el Padre Eterno. Antes del acto institucional, firmó en el libro de honor del Ayuntamiento y dijo que ha aceptado este reconocimiento con sencillez y con un gran honor. Que llevamos todos nosotros, ¿no? Me siento muy halagado, me siento... Al mismo tiempo que, que pienso que quizá no merezca tanto, en el sentido de que miro gente de Elche, miro personas que no han nacido aquí, y lo digo con toda la sencillez, no soy humilde, pero lo digo con el corazón en la mano. Gente que ha hecho mucho por Elche, que ha contribuido a que la ciudad sea cada vez más grande también, y quizá, pues no han tenido la suerte que he tenido yo, pero lo acepto de muy buen grado y con muchísimo honor, sin duda alguna. Pues el alcalde dice que sí se lo merece y mucho se aseguró ayer que se ha devuelto a José Antonio Valero una pequeña parte de lo mucho que le ha dado a esta ciudad. Todo yo creo que su aportación más relevante a lo largo de tanto tiempo ejerciendo como cura párroco en nuestra ciudad ha sido a eso que decía anteriormente, a la convivencia, a la justicia social, su trabajo por el barrio, su preocupación ...desde luego por las almas de los ilicitanos... ...pero su preocupación especialmente... ...por las personas y por sus necesidades... ...y yo creo que una trayectoria como esa... ...merece el reconocimiento de la ciudad". Y los trabajos para suprimir cualquier resquicio... ...de lo que fue el Hotel de Arenales... ...están ya casi finalizados... Se sí ha regenerado el espacio dunar, donde antes estaban las ruinas del viejo hotel. Ahora hay un manto de arena y dunas. Nos lo cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ross. Tras más de 14 años de farragosos trámites, la regeneración medioambiental de la parcela donde estaba ubicado el antiguo Hotel de Arenales llega a su recta final. En la primera fase se han regenerado 12.000 metros cuadrados de dunas en una inversión de más de 165.000 euros. No quedan restos de la antigua infraestructura y en su lugar ahora hay un manto de dunas con el que se ha recuperado el valor paisajístico y medioambiental del en torno, además, según la jefa provincial de costas, se espera que después de la Navidad esté listo el paseo marítimo. Para esta actuación también se invertirán 63.000 euros junto a la eh, plantación de plantas autóctonas. El paseo marítimo se construirá con madera y hormigón y quedará en armonía con el entorno. Según el alcalde, también eh, ha valorado positivamente los trabajos que ponen fin a décadas de batallas judiciales y trámites administrativos infinitos. Pues esta es la crónica de Ciar Martínez, que ayer estuvo en la zona donde se ha actuado y se ha recuperado ese dominio público, ese tramo de playa para arenales, porque también fue visitada por el alcalde, por la responsable de costas y por la subdelegada del gobierno, Araceli Poblador, esto es lo que dijo. ...los trabajos, pero eh, ya se han repuesto lo que es toda la zona de, de bardizas para la regeneración dunar, eh, ...toda la zona de, bueno, pues el vallado que tenéis aquí... ...el acceso, eh, la pasarela... ...y ahora pues lo que queda es eh, terminar el paseo marítimo... ...y eh, la reposición de plantas autóctonas... ...así que yo desde aquí desde luego creo que... Eh... ...desde el punto de vista medioambiental... ...la restauración de una zona altamente degradada... ...por lo que suponían las ruinas del hotel... Ahora mismo se ha convertido en una duna que completa eh, una duna preexistente y que al final representa un gran espacio de 12.000 metros cuadrados de superficie. Pues la arena utilizada para recuperar ese tramo de playa de Arenales procede del Altet y en esa pedanía, según la subdelegada del Gobierno, también se han hecho trabajos de regeneración dunar y se han reorganizado accesos y pasarelas. Además, se ha instalado una nueva pasarela al sur de la playa del Carabasí y se ha restaurado la número uno que estaba en malas condiciones. Escuchamos a la responsable provincial de Costas, Rosa de los Ríos. En el municipio de Elche estamos haciendo, ejecutando ahora uno que prácticamente se está terminando... ...que es una restauración dunar que hay en la playa del, del Altec... ...es un tramo de, de costa bueno, pues bastante, bastante amplio... ...y lo que se instala también pues son eh, estos captadores de mimbres que, que veis... ...para luego eh, con ellos se forman las, las dunas... ...y luego instalaciones también de vallados blandos... ...para proteger esa restauración dunar que con el tiempo... ...y con la mano de la naturaleza pues se irán, se irán formando... ...y eh, hay otro proyecto que es de, de ejecución y mantenimiento de, de pasarelas... ...en el que estamos haciendo otro también al norte de la playa del Altez... ...que es una reordenación de acceso... ...también mediante la instalación de un vallado blando... ...pues para que guarde similitud con el entorno... ...y para reordenar ese tránsito de las personas... ...pues, pues que no pisoteen las, las, las dunas". Y en la estación de autobuses se ha creado el primer aparcabicis cerrado para particulares y los usuarios podrán guardar allí sus bicicletas durante 24 o 72 horas. Es una noticia que hoy nos cuenta Marga García. Muy buenos días. Muy buenos días Ros Elche, ya cuenta con el primer aparcabicis cerrado, ubicado en la avenida Alcalde Vicente Quiles, entre la estación de autobuses y la de tren. Este espacio es independiente de Bici Elche y se ha creado para bicicletas particulares. Los ciclistas podrán guardar allí sus bicicletas durante 24 horas y 72 en el caso de los fines de semana. Hay espacio para 25 bicicletas ordinarias y dos eléctricas para poder guardarlas Es necesario reservar plaza a través de la app P-Verde y el servicio es gratuito. La aplicación estará disponible a partir del próximo lunes. Según la edil de movilidad Esther 10, con este aparcabicis se pretende fomentar el uso de la bicicleta y que el aparcamiento no sea un problema. Además... La idea es crear estos espacios en más barrios y pedanías de la ciudad. Sí, efectivamente hay que descargarse la aplicación, eh, el usuario tendrá que estar identificado. Como digo, el uso es eh, gratuito, sí que se pedirá la tarjeta de crédito como a modo de, de garantía, pero no, no tendrá un coste para los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, eh, con la aplicación se abrirá, haremos una demostración de todas maneras, puede abrir la instalación, eh, aparcar la bicicleta. Y después para la retirada igual se abren las puertas a, a través de, del móvil con la app. Y poco a poco la estación de Matola del AVE va creciendo, va creciendo. Eh, ...consiguiendo más frecuencias... ...Renfe va a estrenar el próximo martes... ...el AVE Madrid-Murcia... ...que aumentará las frecuencias de paradas en Elche... ...concretamente cuatro de las ocho frecuencias... ...de este recorrido harán parada en la ciudad... ...en este sentido el alcalde ha valorado... ...positivamente esta noticia... ...porque asegura que va a mejorar... ...la conexión de Elche con la capital... ...y fomentará el uso de la alta velocidad. Pero de frecuencias... Y eso significa, en definitiva, una mejora sustancial del servicio. Por el momento, en esta primera fase, Renfe ha anunciado la duplicación de las frecuencias, y eso significa que vamos a estar, que Elche va a estar mejor conectada con Madrid, con un mayor número de frecuencias, y por lo tanto, esa es una noticia positiva que esperábamos y que, sin duda, hace todavía más atractivo el uso de la alta velocidad para conectar Elche con Madrid y viceversa. ...y ya ha arrancado esta semana una nueva campaña de bonos consumo... ...la última del año de cara a las fiestas navideñas... ...una nueva oportunidad para incentivar... ...el comercio de proximidad y la hostelería local... ...tras la venta presencial de ayer martes... ...en el Centro Social Cantó para mayores de 65 años... ...hoy comienza la venta online para comprar los bonos... ...que van desde 20 euros hasta los 200... ...las colas volvieron desde primera hora de la mañana de ayer en la venta presencial y hoy esperemos que la web municipal no se colapse. El funcionamiento es idéntico al de anteriores campañas. El último día para gastar esos bonos, si consiguen adquirirlos, es el viernes 23 de diciembre. Hasta la fecha ya hay más de 800 establecimientos adheridos a una campaña en la que la Diputación Provincial ha invertido ...más de medio millón de euros... ...la repercusión económica en comercios y locales de hostelería... ...será superior según las previsiones al millón de euros. Y atención porque si los bonos consumo... ...nos pueden ayudar a realizar las compras navideñas... ...beber y conducir nos puede costar muy caro... ...la policía local ya ha iniciado los controles de alcoholemia en distintos puntos del municipio, coincidiendo con unas fechas en las que se produce un gran trasiego de coches y consumo de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes. Los controles se realizan en horario de tarde y noche, coincidiendo con los días de mayor concentración de comidas y cenas de empresa en lugares como la avenida Candalix. ...o la Plaza de Barcelona... ...allí se recordará a los conductores... ...sobre la necesidad de un consumo de alcohol... ...y conducción responsable... ...en el último fin de semana... ...se comprobaron 85 vehículos... ...y 42 personas... ...con tres denuncias administrativas... ...por superar la tasa establecida... ...dos por carecer de permiso... ...y otras dos por no tener... ...seguro obligatorio o la ITV... Y en clave de sucesos les contamos que la policía local ha destapado una trama que eludía pagar las tasas del parking en el aeropuerto de Elche. Tras varios meses de investigación descubrieron una estafa denominada en el argot policial como trenecillo y es que rebasaban la barrera varios vehículos a la vez, muy seguidos unos de otros sin abonar la tasa de aparcamiento. Ya se han identificado... ...más de 50 coches involucrados... ...y la estafa podría extender... ...a los 6.000 euros... ...los arrestados... ...cuatro hombres de entre 30 y 50 años... ...fueron puestos a disposición... ...del juzgado de Guardia de Elche. Y el Grupo Municipal del Partido Popular... ...ha reclamado una vez más... ...mejorar el mantenimiento y limpieza en los barrios... ...concretamente en las zonas nuevas de Altavix Universidad... ...según la concejal Inma Mora... Los vecinos denuncian dejadez de los parques y zonas verdes, acumulación en el suelo de dátiles y abandono del mobiliario público por estar despintados o rotos. La Popular ha propuesto un plan de choque para la limpieza y acondicionamiento de los barrios ilicitanos. Paseando por, por estas zonas hemos encontrado cómo parques y zonas verdes se encuentran sin realizar ese mantenimiento tan necesario que necesitan o cómo está todavía sin recoger podas de palmeras o dátiles que, que encontramos en el suelo. Además también hemos podido ver cómo existen colonias de gatos a las que se les alimenta eh, sin control alguno. Y es por ello que desde el Partido Popular exigimos un plan de choque de limpieza y de mantenimiento no solamente en este barrio sino en todos los barrios de nuestro municipio. Y la puesta en valor de los productos del Camp Delch, la promoción de la actividad agrícola o el mantenimiento de espacios naturales es el objetivo del convenio que la concejalía de Medio Rural firmó ayer con la Unión de Llauradores y Ramaders y con la Comunidad de Regantes de Carrizales. Un convenio extraordinario de 6.000 euros cada uno para paliar los efectos de la pandemia. Desde la Unión aseguran que aún queda trabajo por hacer, principalmente en la comercialización de los productos cultivados en el Campo de Elche. Escuchamos a Santiago Pascual. Muchísimo trabajo por hacer, muchísimo trabajo en el tema de las granadas mollares de Elche, tenemos muchísimo trabajo que hacer en el tema de los dátiles de Elche, tenemos muchísimo trabajo que hacer en cuanto a las hortalizas, porque producimos calidad, mucha calidad. La comunidad de regantes de Carrizales destinará esa ayuda a los 6.000 euros... ...no solo para la producción de su producto estrella, el melón... ...sino también para el mantenimiento de este espacio natural... ...de gran importancia, según el presidente de la comunidad, Fernando Antón. Es una zona que creemos que se debe mantener... Eh, eh, ...de la forma que, que, que lo estamos haciendo nosotros... Eh, ...segando los cauces eh, que están en, en, en, en estado natural... Eh, ...que llegan, llevan el agua tanto del, del Segura como del Vinalopó, llegan al mar, cruzando eh, el Parque Natural también de las Salinas. Entonces, eh, eh, ha sido una, una alegría lo que comentaba Felipe, que por, eh, por primera vez en estos convenios se incluye, por ejemplo, la ayuda al mantenimiento de este, de este paisaje... La cerceta pardilla es una de las especies en situación crítica en España... ...y el pato más amenazado de Europa. Precisamente el 51% de la población de esta especie habita... ...en el Clos de Galván y en el Hondo... ...donde se realizan trabajos de preservación. Ahora hemos conocido que la cerceta pardilla ha registrado... ...las mejores cifras de reproducción de los últimos 20 años... ...lo que pone de manifiesto según la Edil de Medio Ambiente Ester 10... ...que las actuaciones que se llevan a cabo están funcionando. Son acciones de mejora de hábitats como las que estamos llevando a cabo en el Club de Galván con la rehabilitación de charcas, también la construcción de nidales o la instalación de emisores o las que la Generalitat Valenciana desarrolla en el par natural del fondo. Hay que recordar que el 51% de la población de Pardilla habita en los humedales ilicitanos y por tanto vamos a continuar destinando todos los recursos posibles a la preservación de la cerceta Pardilla. Mañana se reunirá la Mesa de Patrimonio en el Ayuntamiento y el colectivo Bolén Palmeral va a presentar una lista de propuestas relacionadas con la recuperación de la cultura y tradiciones ligadas a este patrimonio de la humanidad, la reactivación agraria, la pérdida de ejemplares en los huertos unido a la no replantación o la pérdida de la subvención del Ministerio de Cultura para el riego del Palmeral. En esa lista aparece el proyecto agrícola y de pastoreo del Sars de los Pontos, la colaboración público-privada para la explotación agraria de los huertos, además de la geolocalización y mapeo del plan de riego, la reparación de la acequia mayor y de Marchena, el plan urgente de renovación de palmeras o la puesta en marcha del Instituto Tecnológico de la Palmera. La institución ferial alicantina comenzará su andadura en enero como empresa pública. Así lo han anunciado sus responsables. El pasado 2 de diciembre se constituyó la nueva mercantil Sociedad Valenciana Fira Alacant, a través de la cual operará la actual institución tras su conversión a empresa pública. La sociedad adscrita a la Consejería de Economía Sostenible trabajo y comercio, va a regirse por el ordenamiento jurídico privado y tendrá como órganos de gobierno la Junta General, la Dirección General y el Consejo de Administración, presidido por el conseller Rafael Climen. Y en Navidades la Concejalía de Bienestar Animal volverá a impulsar la campaña para concienciar a todos nosotros de la importancia de cuidar a la mascota y de que no se considere un juguete para poder luchar contra el abandono de mascotas y fomentar su adopción. La campaña se realizará a través de mupis, traseras de autobuses urbanos y cartelería, según la concejal Mariola Galeana. El abandono de animales de compañía es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos a día de hoy. Por ello, coincidiendo con las fechas navideñas, queremos apelar a la responsabilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas que tienen mascotas o están valorando incluir un animal en sus vidas. Y vamos con las previsiones para este miércoles. Esta tarde a las 8 y cuarto habrá un concierto navideño con entrada gratuita en la Iglesia de San José organizado por la UNED Elche Pedro Salinas. El concierto lo ofrecerá el coro y la orquesta de esta Universidad a Distancia de Elche dirigido por Manuel Ramos, quien contará con la soprano Carmen Muñoz y Carlos Rocha para interpretar villancicos populares y piezas de la música clásica. Mientras que el tradicional concierto de Navidad de la Escolanía, Coro Juvenil y Capella del Misteri tendrá lugar este domingo por la tarde a las seis y media en la Basílica de Santa María y con entrada gratuita. Y atención porque hay varios cortes de tráfico. Hoy desde las 8 de la mañana se cerrará la calle Mariano Benjiure con Eslava y la calle Andreu Castillejos con Antonio Machado por trabajos de fresado y asfaltado. Además también se producirá mañana jueves de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, como ha ocurrido hoy, eh, un corte en la avenida Unesco y en la avenida del Bimilenario por trabajos también de asfaltado.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 Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Tres minutos quedan para llegar a las siete y media. Vamos con la crónica deportiva, con la presentación ayer de Lautaro Blanco. Muy buenos días, Paco Gómez. Hola, buenos días. Lautaro Blanco ayer tomó la palabra en el día de su presentación, a pesar de que lleva ya tres semanas entrenando con el grupo y que ha disputado ya tres partidos amistosos, ayer fue su puesta de largo lateral zurdo de 23 años. Es la puesta... ...de Cristian Bragarnik desde el pasado verano... aunque jugó cedido en su antiguo club, Rosario Central... ...ha firmado para las próximas cinco temporadas... ...y tiene entre ceja y ceja ayudar a conseguir la permanencia... ...para él ha sido sin duda un salto importante... ...el poder jugar en la Liga Española a través del Elche. Lautaro Blanco. Todos sabemos la situación que está el equipo... ...pero cuando yo fiché por este club... Eh, la verdad que para mí fue un salto muy importante, eh, poder venir a Europa por, por primera vez y bueno, el Elche fue, fue quien confió en mí para, para que yo pueda dar ese gran paso, así que estoy muy agradecido y nada, trabajando mucho para, para poder levantar el, el momento que estamos, que estamos pasando y, y trabajamos para eso. Lautaro Blanco, que es lateral izquierdo, que puede jugar de carrilero zurdo e incluso ha jugado, lo hizo el pasado sábado de central, ante la ausencia de defensas. Por cierto, buena noticia. Para el técnico blanquiverde Pablo Machín, que ha visto como hoy los centrales Enzo Rocco y Diego González han entrenado por primera vez con el resto de compañeros. Mientras que Paul Lirola lo sigue haciendo aparte. Desde el partido frente a Leeds United arrastra ciertas molestias. Lesionado está John Chetahuya, que estará de baja los dos próximos eh, meses. Recordar que el equipo mañana tiene doble partido de entrenamiento por la mañana frente al Intercity a las diez y media por la tarde a las seis contra el Torrellano, un Elche Club de Fútbol que el próximo martes volverá a la competición oficial en partido de la Copa del Rey el torneo del CAO, tercera eliminatoria el Elche jugará partido único en el Pedro Escartín contra el Guadalajara, hasta luego El Tiempo en Teleelch Radio Marca ...con Vicente Bordonano. Colaboran Autofima Hyundai... ...y la vaquería del Candelt. Muy buen día, la situación de Poniente... ...sigue garantizando el aporte de nubosidad... ...y las temperaturas elevadas... ...aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleales... ...durante esta noche la temperatura nocturna... ...no ha bajado de los 16 grados... ...y conforme iba avanzando la madrugada... La temperatura ha subido progresivamente. En el sur del Candel, se hemos alcanzado mínimas en torno a los 14-15 grados. Hasta las horas centrales del día tendremos ambiente soleado con viento flojo de componente oeste. Por la tarde nubosidad en aumento con tendencia a cielos muy nubosos o cubiertos. Se activará el viento flojo de sureste y ya por la noche no se descarta que se escape alguna gota hoy alcanzaremos temperaturas de nuevo elevadas máximas próximas a los 21 grados Mañana jueves, ya con la vaguada de aire frío en altura sobre la vertical de la fachada mediterránea, tendremos una jornada con alternancia en nubes y claros, estará asegurado el descenso de las temperaturas, viento en calma por la mañana, por la tarde viento flojo de componente oeste, alcanzaremos una máxima en torno a los 18 grados, una mínima que durante esta próxima madrugada bajará por lo menos hasta los 13 grados. A partir del viernes y de cara al fin de semana se impondrá la dorsal anticiclónica, las altas presiones garantizarán la estabilidad atmosférica con cielos prácticamente despejados, temperaturas diurnas que no van a superar los 17-18 grados y las temperaturas nocturnas ya alcanzarán valores en torno a los 8 o 9 grados.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 Mercat Plaça Barcelona, Mercat Plaça Madrid, Mercat de Sant Josep, Mercat Central delts. Trobaràs els millors preus, productes i la millor atenció. Mercats delts. Bon Nadal, feliz compra. Regidoria de Mercats, Ajuntament delts. Es Anúnciate la emisora de los éxitos, activa FM. Infórmate en 966 224747 47 o en publicidad arroba La mejor combinación de éxito. La mejor. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia?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 Bueno, pues Argentina está de enhorabuena, un país que sonríe hoy en todas las portadas internacionales por haber conseguido llegar a la final del Mundial de Qatar. Un país que no solo sabe jugar al fútbol, ha tenido en la música, por ejemplo, a grandes maestros como los chalchaleros, el mayor grupo folclórico de su historia. Así que a los argentinos que nos estén escuchando, va dedicada esta canción, esta zamba de mi esperanza. Con ello, suerte para la final del mundial. Samba de mi esperanza amanecida como un querer, de dar que a veces muere sin flores sueño sueño de dar que a veces muere sin flores santa a ti te canto porque tu canto de ramo pañuelo que va envolviendo mi corazón caricias de tu pañuelo que va envolviendo mi corazon estrella tu que mira tu que escuchaste De kaak, de, de kaak, wat oh, pasando como la vida no vuelve más el tiempo me va a matar y tu cariño será Soy polvarera che al viento va, sal ya no me de, yo sin tu canto no vivo más. Que mira lo que pude mi padre ser y deja que cante tenga que quiera como yo hey. sé. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Like lining, the en Torriano, la Asociación Cultural Cocina del Infierno... ...ha recibido este año una subvención de 8.000 euros... ...del Ayuntamiento de Elche ...para escenificar un acontecimiento histórico destacado... ...para la historia de esta pedanía... A este evento lo han denominado el Girachaquetes y por segundo año consecutivo se ha representado en Torrellano, convirtiéndose en una auténtica fiesta para conocer los orígenes del condado de Torrellano y a un personaje, Juan Bahillo de Llanos, del siglo XVIII. Pues bien, para hablar de este acontecimiento histórico y de esta fiesta que se quiere consolidar, contamos con uno de los responsables de la Asociación Cultural Cocina del Infierno, él es Sergio Cortés. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Por qué Gira Chaquetes? ¿Por qué este nombre de chaquetero para bautizar un acontecimiento histórico? Bueno, es, el, es un nombre que pusimos que nos parecía muy gracioso y que creíamos que representaba un poco el, el momento histórico que, que representó después de la Guerra de Sucesión, el, el tratado de, de paz que, que hubo entre Carlos de Austria y Felipe V en el cual muchos de la gente que había conseguido eh, títulos nobiliarios y que, que en, otro, en otro momento les hubieran quitado las tierras y les hubieran quitado eh, pues todo su, su dinero y su poder, en este caso se lo mantuvieron. Entonces el caso de Juan Valle Llanos es que eh, el Carlos de Austria, por haberlo ayudado en, en la guerra, lo nombró conde y al regreso del exilio eh, Felipe V le mantuvo el condado. Entonces nos parecía era muy representativo lo de llamarle tira chaquetes y de hecho en la representación se quita una chaqueta y se pone la, la chaqueta del otro bando pero vamos que no es que fuera chaquetero él sino que fue la situación nos parecía simplemente una manera cómica de, de recordarlo y por qué Juan Baillo de Llanos qué tiene que ver el condado de Torriano con la creación de esta pedanía vosotros venís de un condado pues mira el, es un tema que todavía se está estudiando porque Efectivamente es la primera vez que aparece el nombre de Torrellano en, en cualquier escrito, eh, pero en, en aquella época en realidad Torrellano no existía como tal, no era un núcleo, eran, simplemente había casas. Sabes que en Enche había un funcionamiento de, de torres, de las cuales todavía hay alguna en pie, como la que hay en el conservatorio, y parece ser que por la zona de, actualmente de Torrellano estaba la Torre de Llanos. Y bueno, entre el hecho de que estaba la Torre de Llanos, que era una zona además por donde se supone que vivía Juan Bahillo de Llanos, y el propio apellido de él, el, el decidir nombrarle conde de Torre Llanos. O sea, fue en ese momento cuando, cuando se, se decidió eh, este hecho, cuando en realidad no había un, un núcleo que, al, que, al que perteneciera, dicho condado. O sea, vosotros estáis vinculados entonces a un noble, a Juan Bahillo de Llanos. ¿Cómo fue ese, ese noble? ¿Qué sabéis de él? Mira, él, él, él viene de una familia que venían del norte de España y era una familia que tenía muchos negocios aquí en, en Elche, de hecho tenían muchos tratos con, pues, con la familia más, más importante de, de aquí de Elche, pero no tenían título nobiliario. Fue gracias a, a apoyar a Carlos de Austria en la guerra como Juan Bayo ya nos consiguió que lo nombraran conde. O sea que en la familia no eran nobles hasta, hasta ese momento. ¿Y sabéis eh, a qué se dedicaban? Pues sabemos que tenían, eh, que tenían comercio, pero no sabemos ahora mismo, yo no sabría decirte ahora mismo qué tipo de comercio. Pero vamos, en aquella época había mucho comercio con el, con el aceite, había jalazones, había. era una zona muy cercana al, al puerto y, y en la que había muchísimo movimiento. Un comerciante noble. ¿Y qué ha pasado con su título? ¿Dónde se encuentra ahora? Se encuentra, ahora mismo tenemos, eh, está en, en manos de, de, una, de una mujer que es la, la Condesa de Torrellano y, y de momento continúa, o sea, es un, un título que, que ahí sigue. ¿Y dónde vive esa Condesa de Torrellano? Pues la Condesa de Torrellano, si no me equivoco, eh, está en Alicante. Eh, ha venido alguna vez al, al pueblo con, algún, con motivo de alguna festividad pero es verdad que no, no, no solemos verla mucho por, por aquí. Esperemos que, que, que venga a ver el próximo Gira Chaquetes, que también esperamos que sea una, una, una cita anual, porque está teniendo muy buena acogida por parte del del pueblo y vamos a así, esperamos que vaya creciendo esa, esta fiesta. Pues sí, vamos a hablar de esa fiesta, ya lleváis dos años. El primero, disteis el bombazo mediático porque ni más ni menos teníais al alcalde, Carlos González, representando a Juan Bahío de Llanos. Los primeros sorprendidos fuimos nosotros. Esto, esta fiesta, esta, esta idea de fiesta surgió en el, en el colegio, yo soy maestro en el colegio de Antonio Machado, Y esta fiesta, cuando la ideamos, eh, empezamos a hacerla simplemente como un, pues una, una fiesta de colegio, donde le explicábamos a los niños el, cómo surgió este primer condado. Entonces, fue el año pasado cuando eh, presentamos un proyecto a la Generalitat y nos dieron una subvención para poder realizar el evento, cuando nos pusimos en contacto también con el ayuntamiento. Y en estas charlas, como en el teatro que escribimos, o aparecía sea, el, el alcalde del Elche, pues le dijimos a Carlos que sí quería participar y, vamos, sorprendidísimo porque participó y de qué manera. Fue actor principal de, del acto y fue, bueno, fue maravilloso. Y en este segundo año, ¿qué habéis tenido? ¿Qué plantel, qué apoyo habéis tenido? Porque ya no viene la subvención, ya no ha sido de la Generalitat, ha sido del propio Ayuntamiento. Sí, sí, puntualizar que, que aunque el convenio, como bien has dicho, ha sido de 8.000 euros, pero ese convenio también comprendía todas las fiestas de, de la purísima de Torrellano que es una parte de, de ese convenio el que va expresamente para el Gira Chaquetes. El, el resto ha sido para, para organizar todas las, las fiestas. Ha sido uh -huh. un convenio que ha firmado la Cocina del Infierno, pero que, que era para luego gestionar eh, las la fiestas de Torreno, que este año uh -huh. la Cocina del Infierno éramos la comisión gestora de, de fiestas. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Por qué habéis enmarcado el Gira Chaquetes, esta escenificación de un supuesto acontecimiento histórico, Luego me dirás que hay de verdad y que hay de ficticio eh, dentro de las fiestas de la Purísima, para el 8 de diciembre. ¿Por qué? Mira, nosotros la, la idea y además de donde surgió la, la necesidad de, de tener unas fiestas como, como estas, era que pensábamos que, que necesitábamos tener una fiesta con un arraigo histórico, como tienen cualquier pueblecito que tenga fiestas de monos cristianos o, o similar. Entonces, para nosotros era muy importante que fueran unas fiestas de todo el pueblo. Eh, en primer momento pensamos en, en hacerlo coincidir con las fiestas de verano, pero es verdad que las fiestas de verano eh, es una fiesta, que, que es de, una fiesta de, de barracas, donde aunque hay barraca popular y hay muchos actos para todo el pueblo, pensamos que, que la gente eh, está mucho más involucrada a nivel... ...global, en las de la Purísima de invierno... ...donde no hay barracas solamente está la Barraca Popular... Que en las de verano, y fue por eso la, la idea de... ...de intentar fijar como, como fecha de las fiestas... Eh, ...invierno y en este caso las fiestas de, de la Purísima. Y como toda fiesta arraigada, eh, ¿qué tiene esto de leyenda... ...y qué tiene de histórico, real? Mira, histórico, en realidad, todo lo que contamos es, es fiel porque está sacado de una investigación de, de un historiador que tenemos en, en Torrellano, Juan Francisco Moyá, que lleva muchísimos años investigando en, en, en archivos aquí de, de Elche y de Alicante sobre toda la, la historia de Torrellano, y básicamente lo que contamos es, es lo que sucedió en, en Elche cuando la guerra de, de sucesión. La, el teatro simplemente cuenta que cuando muere Carlos II sin descendencia, pues hay dos casas reales, que son la de los Austrias y los Burgones que quieren ...conseguir el trono de España... ...y, en, y el se vio involucrada en esa, en esa guerra... ...primero llegaron los Austria... ...y después llegaron los Borbones... ...una, una guerra, además en esa batalla... ...vino un batallón irlandés... ...que lo representamos también en, en la... ...en chaquetes vino a apoyar... ...pero bueno, el caso es que ganaron los, los Borbones... ...y históricamente también está comprobado... ...que Juan ya nos apoyó al... ...al rey Carlos... Al, ...al archiduque Carlos de Austria... ...y que lo nombró conde... Todo eso está documentado y que luego volvió y le, dieron una, le, le mantuvieron el, el condado los Borbones. La única licencia que nos tomamos es que no fue el propio Felipe V el que le, el que le dio la cédula ced, de, de mantenerle el condado y eso sí que lo, además lo decimos en la obra, que nos tomamos la licencia de, de puestos imaginar que fue el rey quien se le quien se dio, en, quien se lo dio en, en mano. Pero más allá de, de esa anécdota, el, todo lo que contamos es, es cierto. Bueno, pues es una, una representación histórica con dos reyes, con muchos personajes y con el conde de Torrellano. ¿A cuántas personas implicáis? Pues este año éramos alrededor de 200 personas entre los ejércitos y, y los músicos que están integrados en los ejércitos. Y decirte también que, que la música también es original de, de la fiesta. Además ahí hay una especie de, de metáfora musical porque el bando de los Borbones eh, va con una música... ...que toca la banda de música... ...el bando de los Austria va con una música... ...que toca la colla de dulzainas ...y el bando de los irlandeses... ...va con un grupo de flautines... ...que llevan una melodía diferente... ...y el caso es que al final... Eh, ...todo el acto acaba tocando, interpretando... ...la misma pieza, todos a la vez... ...que está escrita musicalmente... ...para que puedan tocar los tres a la vez... ...y que suene bien, un poco como metáfora... ...de que lo mejor es siempre... ...el, el huir de, de la batalla... ...llegar al consenso y... Y es con lo que nos queremos eh, quedar. Y casi, ah, con el, de paz final. Luego casi con una utopía. Seguimos caminando con bandos. El, el año pasado lo hicimos en el colegio porque estábamos todavía con, eh, con las limitaciones de la pandemia y necesitábamos un sitio acotado para poder sentar a la gente con distancia. Este año lo hemos llevado a la plaza y nuestra idea es que sea el lugar donde se, se celebre siempre porque es el centro del pueblo y queremos que sea una cosa abierta, al pueblo y a todos los visitantes que quieran participar de, de esta fiesta. Además que animamos, intentaremos que el año que viene la gente que venga a ver el acto, que venga vestida de, de época, porque ya lo hicieron al, algunos vecinos y la verdad es que quedó muy, muy, muy, muy interesante. ¿verdad? Pues suerte para las próximas ediciones. Muchísimas gracias por, por contar con nosotros y por darnos eh, voz en, y por la, la, la posibilidad de, de contar esta fiesta. 101.4 Teleelch Radio Marca Arrivate el momento que encarriles moltes cosas Que encarriles les te usdes de transporte Que encarriles el te tres Per Para disfrutar de la ciudad y arribar a temps. Ha Arrivate el momento que encarriles seriosamente el medio ambiente Y también la te salud En carril a Elch Agafa el carril bici Elch 2030 La ciudad verda Regidoría de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Elch Vive la emoción de la Liga Guerreras y ¡En Teleelch! Vive la emoción de la Liga Guerreras Iberdrola en Teleelch. Siguen en directo los partidos del Atic Gobalón Manoelche. Viernes 16 de diciembre, Atic Gobalón Manoelche, Grafometal La Rioja. A las 7 menos cuarto de la tarde. Desde el Pabellón Esperanza Lac de Elche, conexión en directo en Teleelch.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 Pues después de esta particular eh, felicitación navideña de todos los que hacemos la radio día a día, vamos con eh, los deportes, con la crónica deportiva, cuando quedan seis minutos para las ocho de la mañana. Paco Gómez nos está contando las declaraciones del Lautaro Blanco que ayer fue presentado. Buenos días, Paco.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 Son las 8 en punto de la mañana, es, de, es miércoles, 14 de diciembre y hoy tendremos un día muy nuboso, sin lluvias. Podría escaparse alguna gota, sobre todo por la noche, según la previsión de Vicente Bordonado que acabamos de escuchar. Seguiremos con temperaturas elevadas, tendremos calor para esta época del año. Alcanzaremos hoy una máxima de 21 grados, ahora tenemos...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 Y también hoy en el programa tendremos a una mujer que ha cumplido su sueño, a la chef licitana Susi Díaz. Será sobre las 9 y 20 de esta mañana. <música> Y en nuestro relato informativo les contaremos que la huelga del calzado prevista para hoy ha quedado desconvocada, aplazada por los sindicatos y patronal al haber obtenido ayer una propuesta de los mediadores del Ministerio de Empleo que deberá ser estudiada ahora, antes del 27 de diciembre. Lo hemos dicho, Arenales recupera el tramo de su playa que ha estado ocupada por las ruinas del viejo hotel. Después de años de batallas judiciales y trámites administrativos, la regeneración medioambiental de la parcela llega a su recta final. Y donde antes había un viejo hotel, ahora hay un manto de dunas. Después de Navidad estará lista la nueva pasarela que conectará con la playa y dará continuidad al paseo marítimo de Arenales. El primer aparcabicis cerrado va a permitir guardar las bicicletas 24 y 72 horas. Está ubicado en la avenida Alcalde Vicente Quiles, entre las estaciones de autobús y de tren. Comenzará a funcionar a partir del próximo lunes. Es un espacio independiente de Bici Elch y se ha creado para guardar 25 bicicletas particulares y dos eléctricas. La reserva de plazas se realizará a través de una app. También les contamos que la reproducción de la cerceta pardilla consigue los mejores datos de los últimos años. Más de la mitad de la población de esta especie en peligro de extinción habita en los humedales del Cló de Galván y El Hondo. Y les advertimos que la policía local pues ya ha comenzado a realizar los controles de alcoholemia en distintos puntos, sobre todo en la avenida de Cándaliz y Plaza de Barcelona, ahora que se acumulan las comidas y cenas de empresa por la cercanía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 aplazar la segunda jornada de paro que estaba prevista para hoy. La propuesta consiste en incrementar los salarios en un 4% este año, un eh, un otro 4% el próximo, un 2,5% en 2024 y un 2% en 2025, lo que suma un total de 12,5% y con la inclusión en el convenio colectivo de una cláusula de garantía salarial siempre y cuando el IPC no supere el 15%. También se ha propuesto reducir la jornada anual en 12 horas, entre otras muchas mejoras. Hasta el 27 de diciembre se han dado de plazo para que la propuesta de los mediadores sea estudiada y ratificada o no por cada una de las partes. Y Elche ya tiene otro hijo adoptivo, al vicario episcopal José Antonio Valero, el primero de este siglo fue el Capitán Nino. Cientos de personas asistieron ayer en, en el Gran Teatro al merecido homenaje que la ciudad le ha rendido a una persona querida y apreciada por sus vecinos del Play y el Sector Quinto y que ha sido clave en la difusión del Misteri y en su declaración como Patrimonio de la Humanidad. En el acto de su nombramiento, que Teleilchen retransmitió en directo ayer tarde, el vicario emocionado mostró su enorme cariño hacia la ciudad que le enseñó a construir su parroquia, y en la que sigue.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 por los responsables de Costa, por la subdelegada del Gobierno y por el alcalde de la ciudad. Y con ellos estuvo Iciar Martínez y esta es su crónica para hoy. Muy buenos días, Iciar, cuéntanos.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 Y ayer también fue presentado otro proyecto por parte de la Concejal de Movilidad y Medio Ambiente, Esther Díez, el primer aparca bicis cerrado que se ha ubicado junto a la estación de autobuses. Allí estuvo también nuestra compañera Marga García y esta es su crónica. Muy buenos días, Marga, cuéntanos.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 ...y después para la retirada igual se abren las puertas... ...a, a través de, del móvil con la APP. Y Renfe va a estrenar el próximo martes... ...el AVE Madrid-Murcia... ...que aumentará las frecuencias de paradas en Eche... ...concretamente cuatro de las ocho frecuencias... ...de este recorrido harán parada en la estación de Matola... ...en este sentido el alcalde pues...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 ...de la alta velocidad para conectar Elche con Madrid y viceversa. Y arranca una nueva campaña de bonos consumo... ...la última del año, de cara a estas fiestas navideñas... ...una nueva oportunidad para incentivar el comercio de proximidad... ...y la hostelería local...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 en la venta presencial y hoy esperemos que la web municipal no se colapse. El funcionamiento es idéntico al de anteriores campañas. El último día para gastar los bonos es el viernes 23 de diciembre y hasta la fecha ya hay más de 800 establecimientos adheridos a una campaña en la que la Diputación ha invertido cerca de medio millón de euros. La repercusión económica en comercios y locales de hostelería se espera que sea superior al millón de euros.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 coincidiendo con unas fechas en las que se produce un gran trasiego de coches y consumo de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes. Los controles se van a realizar en horario de tarde y noche y además en los lugares como la avenida de Candalix o la plaza de Barcelona, coincidiendo con los días de mayor concentración de comidas y cenas de empresa en el municipio.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 Y el Grupo Municipal del Partido Popular ha reclamado una vez más mejorar el mantenimiento y limpieza en los barrios, concretamente en las zonas nuevas de Altavix y Universidad. Según la concejal Inma Mora, los vecinos de esta zona denuncian dejade de los parques, mmm, acumulación en el suelo de dátiles y abandono del mobiliario público por estar despintados o rotos. Escuchamos a la concejal.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 ...y seguimos con más noticias medioambientales... ...la cerceta pardilla es una de las especies... ...en situación crítica en España y en Europa... ...precisamente el 51% de la población de estos patos... ...habita en el paraje natural municipal del Clot de Galván... ...y en el Parque Natural de Londo... ...donde se realizan trabajos de preservación... ...ahora hemos conocido que la cerceta pardilla... ...ha registrado los, las mejores cifras de reproducción... ...de los últimos 20 años... Para la Edil de Medio Ambiente, Esther Díez, esto significa que las actuaciones que se están llevando a cabo...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 La institución ferial alicantina comenzará su andadura en enero como empresa pública. El pasado 2 de diciembre se constituyó la nueva mercantil Cira Canta, a través de la cual operará la actual institución tras su conversión a empresa pública. La sociedad está inscrita a la Consellería de Economía, Comercio y Trabajo y tendrá de, como órganos de gobierno una Junta Central, la Dirección General y el Consejo de Administración, presidido por el conseller Rafael Climen.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 A seis y media en la Basílica de Santa María... ...y con entrada gratuita. Y hay varios cortes de tráfico... ...hoy desde las ocho de la mañana... ...se cierra la calle Mariano Benlliure con Eslava... ...y la calle Andrew Castillejos con Antonio Machado... ...por trabajos de fresado y asfaltado... ...además también se producirá mañana jueves... ...de diez de la noche hasta las seis de la mañana... ...como ha ocurrido hoy... ...un corte en las avenidas Unesco... ...y del Bimilenari... También por trabajos de asfaltado. La Glorieta con Rosmary Alonso.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 Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh, dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bop till making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight? I'm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 Bueno, nosotros hemos adelantado la Navidad porque cada vez está mucho más cerca con esta felicitación... ...y también con el inicio de la campaña Sol Navidad ya tenemos esas cajas de cartón abiertas en nuestro árbol de Navidad en nuestras instalaciones de Teleche estamos en el centro de la ciudad junto a Santa María en el Carrer La Fira para que ustedes puedan depositar esos alimentos que entregaremos a los comedores sociales para que no falte durante esta época del año ese plato de comida caliente a las familias, a las personas que más lo necesitan Paco Gómez, muy buenos días Hola Ros, buenos días Con este espíritu navideño también el Elche Club de Fútbol comienza hoy una sesión doble de entrenamiento. Sí, de partidos, doble ración hoy, por la mañana el Elche pues tendrá un equipo y por la tarde otro, dispondrá ...de dos variantes el técnico Pablo Machín... ...para enfrentarse esta mañana a partir de las diez y media... ...al Intercity, equipo de la primera ref... ...y por la tarde a las seis eh, contra el Torrellano... ...equipo de la tercera... Eh, ...son bueno, dos partidos de entrenamiento a puerta cerrada... ...donde bueno, Pablo Machín está, es muy exigente... ...quiere aprovechar cada día, <ríe> cada minuto, cada entrenamiento pues para llegar lo más afinado posible a la competición oficial que será ya el el próximo martes. Una curiosidad, ¿cuántos argentinos tenemos en la plantilla Uy. en el equipo? Pues tendría que empezar a contarlos, pero vamos, seis o siete seguro. O sea que estarán bastante estimulados sí, sí, la colonia... con, con ya eh, la final del Mundial. Ah, me imagino, la, la colonia argentina empezando por su propietario, eh, por bueno, algunos de sus brazos derechos y brazos izquierdos, en la planta noble del estadio y luego en la plantilla los Lautaro Blanco, Nico Fernández, eh, Lucas Boyé, en fin, y eso que se han marchado ya dos, que también son argentinos, pues tienen que estar enormemente contentos porque Argentina ayer ganó de manera brillante, capitaneados por Leo Messi, hacia esa finalísima, veremos, hoy saldrá el otro finalista entre Francia y Marruecos y la verdad es que ayer, bueno, Argentina no dio opción, es un equipo con una garra y con un oficio enorme y que liderados por un Messi que está en plan maradoniano, pues sí. eh, están con ganas de darle a la Argentina ese título mundial, su tercera, creo que sería su tercer mundial ya. Bueno, pues eh, lo ha demostrado ese país. Argentina sabe hacer Maradona, sabe hacer a Leo Messi y a ver si alguno, alguno brilla en esta temporada porque lo necesitamos en la plantilla del Elche Club de Fútbol. Porque tiene bajas, Pablo Machín. Tenemos a John, dos sí. meses de baja, una mala noticia. Sí, tiene una fractura en el peroné y va a estar al menos dos meses de baja, no es una buena noticia. Eh, también es cierto que no era un, un defensa central eh, con el que estuviesen contando hasta el momento demasiado ni en su primera etapa Francisco, ni luego Almirón, pero es cierto que el otro día fue titular eh, uh -huh. ante las ausencias en el partido frente al Leeds United. Esa es la mala noticia. La buena es que ayer ya por primera vez Enzo Rocco y Diego González, centrales, entrenaron con normalidad, incluso ya Tete Morente. Son tres bajas con las que Machín no ha podido contar desde que llegó uh -huh. y yo creo que ya para el martes contra el Guadalajara pues podrían meter la cabeza en la, en la convocatoria. Polirola es el que está entrenando aparte con unas molestias musculares y bueno pues eh, el, el equipo y en cuanto hablabas de argentinos pues también la lupa en otro argentino el Lautaro Blanco que ayer fue presenta <coughs> presentado un jugador que fue firmado recordamos en verano. ...para jugar en invierno uh -huh. eh, y que firma por cinco temporadas... ...tiene 23 años y es uno de esos futbolistas que si sale bien... ...podría hacer carrera en el Elche Club de Fútbol... ...esperemos que sí, él decía que eh, él está ahora mismo... Eh, solo pensando en, en salvarse, no en, eh, en proyectar su carrera... ...que evidentemente para él dar este salto al continente europeo... ...es muy importante pero que ahora mismo están muy centrado en, en conseguir y están convencidos de que pueden conseguir esa salvación. Ojalá no sea el mismo fracaso que Fede Fernández. Eh, eh, Lautaro Blanco, que fue, has dicho, presentado por el presidente del Elche Club de Fútbol, ya que el propietario se encuentra todavía en el Mundial y hasta el domingo pues, seguirá ahí, gracias a que Argentina se ha clasificado para la final. Eh, pero el presidente del Elche Club de Fútbol, supongo que aprovechasteis la ocasión, para preguntarle cuándo llegan los fichajes, ¿no? que sí, es lo que más necesita Pablo Marchín. Sí, bueno, él, él dijo que estaban preocupados por el tema de los centrales con las lesiones y que, lógicamente, están buscando en esa posición, sobre todo la de defensa central, eh, que los tiempos los marque el mercado. Yo creo que hasta que no termine la final del Mundial el El, el domingo no va a haber ningún movimiento, pero a partir de la semana que viene para el Elche tendría que ser importante ya, porque Machín ya lo ha pedido por activa y por pasiva, el poder contar con hombres importantes, con refuerzos y cuanto antes mejor. Así que es importantísimo que lleguen y no a final de, de mercado. El Elche los necesita para allá. Pues estaremos pendientes de esos dos partidos a puerta cerrada que disputa hoy el Elche Club de Fútbol y de cómo continuarán con los entrenamientos pa de cara ya a reanudar la liga uh, que será el 29 mm. de diciembre, el primer partido ya de esta segunda etapa y el martes. El, el martes el aperitivo el de la Copa del Rey. De la, el partido de la Copa del Rey, a ver qué hacen contra el Guadalajara. Un partido que se disputa ¿Aquí en casa no, no, en se, Guadalajara? Siempre en el campo del rival de inferior categoría porque es a partido único. Vaya. Y el Eche juega en el Pedro Escartín el martes a las 7. El Guadalajara es un equipo de la segunda ref. Por lo tanto, se juega allí y el Eche tiene que, si quiere pasar a tercera ronda, ganar ese partido. Vaya, pues continúa el estadio Martínez Valero solo hasta el hmm. próximo año. Hasta el Día de Reyes. ...esperemos que sea un buen regalo... ...sí, contra el Celta de Vigo a las seis y media... ...el Día de Reyes, ojalá ese sería el mejor regalo... ...para la afición blanquiverde... ...paco, gracias... ...a ti Ros... ...y nosotros continuamos, lo hacemos después de la crónica deportiva... ...con la previsión meteorológica... ...hoy tendremos un día nuboso... ...pero tendremos calor... ...vamos a alcanzar una máxima de 21 grados... ...son temperaturas... ...muy elevadas... ...comparado a la época del año en que nos encontramos... ...todavía estamos en otoño... ...el invierno no ha llegado pero 21 grados, esto nos dice mucho de cómo está el cambio climático eh, pues causando ya, dejando su huella, al menos aquí en la ciudad. La previsión del tiempo nos la trae siempre Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de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 Pide cita previa para evitar colas y tener una atención más segura. Elijas el canal que elijas, ten la confianza que te atenderemos con la máxima calidad y profesionalidad. iWestelch, cerca de ti. Y más consejos para ahorrar en la factura de la luz. Desde la Concejalía de Eficiencia Energética nos dicen, nos aconsejan que evitar la secadora. ...tendiendo la ropa lavada... ...es una buena medida para el ahorro... ...centrifugar, gasta menos energía que usar la secadora. Minimiza también el uso del horno para cocinar, ya que es menos eficiente que olla o microondas, y cocina con la tapa de la olla puesta o con olla express. Y mejor usar inducción que vitrocerámica tradicional consume un 30 o 40% menos que las vitrocerámicas, gracias a reducir el tiempo de calentamiento porque no producen calor residual y porque generan calor de forma constante e instantánea.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 Ocho y cuarenta minutos de la mañana es tiempo de conocer eh, cómo se está circulando en estos momentos en la ciudad. Para ello, conectamos con la sala de control de tráfico en el Ayuntamiento de Ilche. Allí está Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Romari. Bien, hoy es un día muy complicado, lo hemos dicho. Hay varios cortes previstos en determinadas zonas de la ciudad por obras de asfaltado. ¿Cómo se está circulando? Bueno, a esta hora de la mañana, como es habitual, comenzamos a tener un aumento del tráfico en el puente del ferrocarril, dirección Alicante, con retenciones en los accesos a la rotonda de la estación Elche Parque y en la calle Virgen de la Cabeza. En el puente de la Generalita la circulación es muy densa, con retenciones en dirección Alicante y muy intenso en las calles Eduardo Fernández García y Mariano Soler Olmos. Circulación lenta en puente de Canalejas y puente de Santa Teresa, dirección al centro, Tráfico lento también en las calles Juan Carlos I, en la avenida, de Alcalde, eh, en la avenida de Alicante, dirección en Torre, a Torrellano. Circulación muy densa en la avenida de Alcalde Ramón Pastor, dirección Norte, en la avenida de Don Bosco, dirección Matola. Y en los accesos a la rotonda de la Juve desde la Circunvalación Sur y en la avenida de La Libertad en dirección a Circulación muy intensa en los accesos a las rotondas de la calle Magraner y retenciones importantes en la calle, calle Teulada. Y en cuanto a cortes de calle, como bien has dicho, hoy es un día complicado, eh, sobre todo en la calle Mariano Solerolmos, perdón, Mariano Benlliure. Esta mañana están realizando trabajos de asfaltado y en el, eh, el cruce de la calle Mariano Benguiure con Andreu Castillejos está totalmente cortado al tráfico y está desviado por vías alternativas. Eh, hasta mañana jueves se realizarán también trabajos de asfaltado de rotondas localizadas en la avenida del de, de Biminarari. Y recordar que el paseo de la estación estará cortado hasta el 9 de enero por la instalación de la feria y el mercado de Navidad. Por último, recomendaros la utilización de circunvalaciones, vías alternativas y adelantar la salida de casa. Por supuesto, ponerse el cinturón de seguridad y no hacer uso del teléfono móvil mientras se conduce.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 Pues vamos a leer las principales portadas de los diarios nacionales, hoy hay dos noticias que se repiten en toda la prensa nacional y también internacional, porque se ha conseguido un hito científico un paso histórico para abrir la puerta a la energía inagotable en la fusión nuclear, un ensayo que se llevó a cabo ayer en Estados Unidos y que todo el mundo ha estado pendiente. El país abre con ello, dice, el ensayo con éxito de la fusión nuclear abre una vía a la energía inagotable. Un laboratorio de Estados Unidos logra por primera vez que una reacción atómica genere más energía que la empleada. ABC también trae en su portada el, la fotografía con ese mismo ensayo... ...y dice, un paso histórico hacia la energía limpia, barata, inagotable... ...científicos estadounidenses logran generar un 50% más de la empleada... ...para obtener la fusión nuclear... ...uno de los logros más impresionantes de este siglo, del 21. ...el diario El Mundo también nos trae en portada... ...esa noticia hacia la energía infinita... ...paso histórico en fusión nuclear para una energía inagotable... ...y el diario La Razón lo mismo, otro de los titulares... ...y estos mismos diarios nacionales nos traen en portada... ...lo que consiguió ayer Argentina con Leo Messi al frente... ...El Mundo por ejemplo destaca que Messi dirige a Argentina... ...a la final del Mundial y La Razón en portada... ...trae también la fotografía de Argentina... Eh, con varios jugadores abrazar, abrazando a Messi dicen, y, eh, dicen en su titular Messi un, un poco más cerca de Maradona Leo que marcó el primer gol de penalti y le regaló el tercero a Julián Álvarez Tras una gran jugada derrotó a Croacia 3-0 Y lleva a su equipo a la final soñada por toda Argentina Hay también más noticias en el diario El País, también titula Messi deslumbra y mete a Argentina en la final. Y otros, otra de las noticias es que el Parlamento Europeo destituye a la vicepresidenta que cobró de Qatar. Irache García, líder de los socialistas en la Cámara. Entrecomillado, no sabemos si esto va a ir a más. También ABC nos trae en portada que Paje arremete contra Sánchez por pactar con delincuentes, entrecomillados. El presidente de Castilla-La Mancha lidera el malestar de cargos e históricos del PSOE como guerra por ceder al independentismo. Me duele como español y como militante. Y el diario El Mundo nos trae en portada... Que anticorrupción alerta de una revisión en cascada de penas. Grandes casos de corrupción como Quiche Olezo tendrán condenas más bajas con la reforma propuesta por el PSOE. Y también dice que Paje, primer dirigente socialista en denunciar que el código penal no se puede hacer a medida ni pactarlo con los delincuentes. Estas son las portadas de este miércoles de 14 de diciembre.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 La Glorieta, con Rosmarie Alonso. Pues lo hemos estado contando desde las 7 de la mañana. Con un gran teatro repleto de público, se llevó a cabo ayer por la tarde el homenaje que la ciudad. ...ha rendido al vicario episcopal... ...y sacerdote de la parroquia de los desamparados... ...José Antonio Valero... ...que se ha convertido en el segundo hijo adoptivo de este siglo... ...el primero fue el capitán Nino... ...el Ayuntamiento lo ha hecho hijo adoptivo... ...por su contribución a la festa... ...y su compromiso con la justicia social... ...muy buenos días José Antonio Valero... ...y enhorabuena por este nombramiento... Buenos días, buenos días y muchísimas, muchísimas gracias. ¿Cómo, cómo vivió eh, el, el homenaje de ayer por la tarde? No me lo puedo imaginar, pero ¿cómo pudo contener las lágrimas o la emoción? Bueno, el que no puede imaginárselo todavía soy yo, porque primero ver el, cómo estaba el gran teatro, yo no esperaba tantísima gente, esa es la verdad, y luego pues con una emoción muy grande, contenida, que en algún momento evidentemente no pude recibir, porque son muchas vivencias, son muchos momentos, es mucha historia en la que hemos vivido juntos en este, vosotros y yo, y, y eso sale, sin duda alguna, aflora en cualquiera de los momentos. Yo no sé cómo pude acabar de leer aquel texto que se había preparado, pero lo conseguí, lo conseguí. Muy emocionante, el acto fue muy bonito, además muy bonito, y para guardar en no la memoria, sin duda alguna. Eh, José Antonio, usted, bueno, se han dicho muchas cosas de usted, que es una persona muy querida, muy apreciada, sobre todo por los vecinos de, de donde ha hecho parroquia. Estuvo en la iglesia de San José y luego construyó la parroquia de los desamparados. Nos contó aquí, hace unos meses, cuando se hizo, se aprobó este nombramiento, cómo le encargaron, crear una parroquia, usted no lo sabía, pero el obispo de entonces le dijo, el pueblo le enseñará, y eso es lo que le ha enseñado la ciudad, sus vecinos, sus feligreses, ¿cómo, cómo puede agradecer tanto a, a una ciudad? ¿Cómo, en su discurso, cómo pudo, ¿dónde hizo usted especial hincapié en el agradecimiento? ¿Cómo se puede transmitir? lo que esta ciudad le ha dado y lo que usted ha dado a esta ciudad. Lo que usted ha dado a esta ciudad se puede transmitir con lo que eh, aparece en la moción que se ha aprobado para otorgarle este nombramiento de hijo adoptivo, porque usted también ha sido clave en la promoción del Misteri y en su declaración como Patrimonio de la Humanidad. Pero, ¿cómo usted, en su discurso, dónde hizo usted especial hincapié? Bueno, yo creo que he recibido de Elche, mucho, muchísimo más ¿vale? mucho más de lo que yo he dado y eso no es una humildad, que lo diga con humildad porque no soy humilde pero siempre he recibido mucho más mucho más de lo que he dado yo hice más hincapié ayer en la ciudad en la que vivo describiendo la ciudad en la que vivo la que me encontré cuando vine y en la ciudad que quiero vivir y es la ciudad que ha de transmitir esos valores que hemos recibido de noches mayores y que, de alguna manera, no nos pertenecen a nosotros exclusivamente. Lo dije de una manera textual, anoche. Son valores que son de él, y los hemos recibido de generación en generación desde nuestros antepasados. Y, y por no ser, precisamente, yo lo considero así, exclusivamente nuestros, los hemos de transmitir. Y los hemos de transmitir a los que vienen detrás, aunque no sepamos sus nombres, no le pongamos cara, pero será a los mexicanos que vengan detrás. Ahí hice mucho hincapié en ese sentido porque es la, la ciudad eh, que quiero, en la que quiero vivir. Y de hecho le hice un guiño, de alguna manera por decirlo así, un guiño a obispo visto allí presente, que sin que fuera una petición formal que me mantenga, quiero acabar mis días aquí en el que también. De manera que esa es en la ciudad a la que quiero, ...y que quiero seguir andando... Y, ...y si puede ser... ...ir transformando también... ...en ese sentido de la búsqueda... ...de los valores humanos... ...de los valores cristianos... ...de los valores de cohesión social... ...y del respeto total y absoluto... ...a lo que cada uno es... ...a lo que cada persona es... ...porque cada uno de nosotros es verdad... ...que tenemos un nombre... ...tenemos unos apellidos... ...pero en el fondo somos los mismos... ...somos los mismos... ...la vida... La cultura, la historia, nos ha vestido de unas ideas, nos ha vestido de unos pajes, nos ha vestido de una manera política o no política, religiosa o no religiosa, pero sobre todo lo que tenemos delante y hemos de valorar siempre es que somos personas y acogerlas y disfrutar con ellas. Después veremos qué, qué piensa cómo piensa el otro. Soy enamorado de los que de, los, de los personas así, asépticas. Y eh, después, pues sabremos pues, si coincidimos o no coincidimos en las ideas, ¿no? Eh, siempre es... diciendo que lo que no es eh, exactamente igual a nosotros, lo diferente, lo diverso, siempre no nos puede enriquecer, siempre, siempre. Eh, pues José Antonio, usted le hizo ese guiño al obispo, no quiere irse de la ciudad que le ha nombrado hijo adoptivo, pero ¿cómo quiere que esta ciudad le recuerde? ¿Como padre eterno? No, yo quiero que me recuerde como como una persona que trató de servirles, entre otras cosas, como Padre Eterno, pero sobre todo de ser simple, como persona, como sacerdote, como caminante, como alguien que acompañó en el camino a aquellos que en algún momento se sintieron, quizás necesitaron de una sonrisa, de una palabra de ánimo, de un abrazo, quizá ese día para mí el mejor recuerdo que podían tener de mí. Siempre ha estado al lado de la ciudad, en los momentos más difíciles. Estamos ya en las puertas de la Navidad y esto es una ocasión única. Tenemos al vicario episcopal, a nuestro hijo adoptivo, con nosotros aquí en el programa La Glorieta. ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué mensaje le da a la ciudadanía a nuestros oyentes para afrontar esta Navidad, estas Navidades de 2022? Pues en la Navidad hay dos palabras claves, y una es el nacimiento del Hijo de Dios, y otra que se deriva del mismo. Dios se hace solidario con nosotros y nos invita a vivir la solidaridad, sin duda alguna. Parece que en Navidad los sentimientos siempre son distintos, afloran en los eh, sentimientos de ayuda, sentimientos de cercanía. Y, aunque también hay en verdad, hay gente que lo pasa mal en Navidad más que nada porque les da recuerdos y pasiones queridas que ya no están, pero que es, creo que la Navidad es siempre un momento de mirar alrededor tuyo y celebrar somos cristianos de la fe ese abrazo que Dios nos da, el nacimiento de Jesús, y que a su vez nos invita a ofrecerlo a los que están cerca, independientemente de nuestras ideas o de nuestras religiones, o de nuestros nuestro planteamientos políticos o sociales. ¿no? Eso es lo que yo... Quiero vivir en Navidad, sobre todo. Pues con su mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias, José Antonio Valero. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Buen día. Uh...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 ...pues hemos llegado a las 9 en punto de la mañana... ...a la tercera y última hora del programa La Glorieta... ...es miércoles 14 de diciembre... ...hoy vamos a tener un día muy nuboso, sin lluvias... ...quizás escope, se escape alguna gota... ...sobre todo por la noche... ...seguiremos también con temperaturas elevadas... ...para esta época del año... ...alcanzaremos una máxima de 21 grados... ...ahora tenemos 17,3 grados de temperatura... ...la ciudad está de enhorabuena...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 por una planificación urbanística, pues nada sostenible. Además, la ciudad ha hecho al vicario episcopal, José Antonio Valero, al que hemos tenido en el programa La Glorieta Hijo Adoptivo. Valero fue el sacerdote que vino a Elche a crear una parroquia y a ser el padre eterno, convirtiéndose en una persona querida y apreciada y, sobre todo, clave para la declaración del misterio como patrimonio de la humanidad. Y también... Hoy en el programa vamos a tener en unos minutos sobre las 9 y 20 a una mujer que ha cumplido su sueño, a la chef y licitana Susi Díaz. Será, como decimos, a las 9 y 20 de esta mañana list, checking it twice. to find out who's Además, en el relato informativo, les vamos a contar que la huelga del calzado prevista para hoy ha quedado aplazada, desconvocada por los sindicatos, al haber obtenido ayer una propuesta de los mediadores del Ministerio de Empleo, que deberá ser estudiada ahora por patronal y sindicatos antes del 27 de diciembre. Y la policía local ya ha anunciado que va a reforzar los controles de alcoholemia durante estos días, por las fiestas de Navidad. Se van a colocar sobre todo en las zonas de la Avenida de Candalix y de la Plaza de Barcelona, en los días donde más acumulación de cenas y comidas de empresa existan.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 Y ayer supimos que la estación de Matola va a incrementar las frecuencias. La Elche tendrá, por tanto, más frecuencias, más paradas del AVE en la estación de Matola, algo que valoró positivamente el alcalde porque va a mejorar la conexión de la ciudad con la capital española.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 was running by like a silver line in over skies pues lo hemos dicho la huelga convocada para hoy en el sector del calzado se ha aplazado tras la reunión mantenida por ambas partes ayer en el servicio de mediación y arbitraje del Ministerio de Empleo tras muchas horas y pocos avances los mediadores ...han puesto sobre la mesa una propuesta... ...por lo que ahora deberá ser ratificada... ...y esto significa aplazar la segunda jornada de paro... ...convocada para hoy... ...tanto Patronal como Sindicatos... ...tienen hasta el 27 de diciembre... ...de plazo para ratificar o no la propuesta. Y el che ya tiene otro hijo adoptivo... ...el vicario episcopal José Antonio Valero... ...cientos de personas asistieron ayer... ...por la tarde al Gran Teatro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 Los trabajos para suprimir cualquier resquicio de lo que fue el Hotel de Arenales están ya en la recta final. Ayer el alcalde, la responsable provincial de Costas y la subdelegada del Gobierno visitaron la parcela regenerada y nuestra compañera Iciar Martínez estuvo allí y esta es su crónica. Muy buenos días, cuéntanos Iciar.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 Pues la arena con la que se ha recubierto la parcela del antiguo hotel de Arenales procede del Altet y en esa pedanía también se están llevando a cabo actuaciones según enumeró ayer la jefa provincial de Costas, Rosa de los Ríos.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 También ayer se presentó el primer aparcabicis cubierto que se ha creado junto a la estación de autobuses. Esta noticia nos la cuenta Marga García. Muy buenos días.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 Y Rence va a estrenar el próximo martes el AVE Madrid-Murcia que aumentará las frecuencias de paradas en Elche. Cuatro de las ocho frecuencias de este recorrido harán parada en la estación de Matola. El alcalde ha valorado positivamente esta noticia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 a una campaña en la que la Diputación ha invertido cerca de medio de 550.000 euros. La repercusión económica en comercios y locales de hostelería será superior al millón de euros.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 ...se colocarán en la avenida de Candalix... ...o en la Plaza de Barcelona... ...coincidiendo con los días de mayor concentración... ...de comidas y cenas de empresa... Allí se recordará a los conductores en esos controles sobre la necesidad de un consumo de alcohol y conducción responsable. En el último fin de semana se comprobaron 85 vehículos y 42 personas, con tres denuncias administrativas, una por superar la tasa establecida, dos por carecer de permiso y otras dos por no tener seguro obligatorio ni tampoco la ITV.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 cuatro hombres de entre 30 y 50 años de edad. Y el Grupo Municipal del Partido Popular ha reclamado una vez más mejorar el mantenimiento y limpieza de los barrios, concretamente en las zonas nuevas de Altavix y Universidad, porque allí estuvo la concejal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 Y la puesta en valor de los productos del CAMDELCH, de la promoción de la actividad agrícola o el mantenimiento de espacios naturales es el objetivo, son los objetivos del convenio que la Concejalía de Medio Rural.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 ...que por, eh, por primera vez en estos convenios se incluye por ejemplo... ...la ayuda al mantenimiento de este, de este paisaje. Y seguimos hablando de medio ambiente porque la cerceta pardilla... ...es una de las especies en situación crítica en España... ...junto a la malvasía y el pato más amenazado de Europa. Precisamente el 51% de la población de esta especie habita aquí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 Mañana se va a reunir la Mesa de Patrimonio en el Ayuntamiento... ...y por eso el colectivo Bolén-Palmeral... ...ha presentado una larga lista de propuestas... ...relacionadas con la recuperación de la cultura y tradiciones... ...ligadas a este Patrimonio de la Humanidad...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 La institución ferial alicantina comenzará su andadura en enero como empresa pública. El pasado 2 de diciembre se constituyó la nueva mercantil Firalacán, a través de la cual va a operar la actual institución tras su conversión a empresa pública. La sociedad está escrita a la Consejería de Economía, Comercio y Trabajo, por lo que tendrá diversos órganos de gestión de gobierno como la Junta General, la Dirección General y el Consejo de Administración, presidido por el conseller Rafael Climen.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 Mientras tanto, el tradicional concierto de Navidad del Misteri de la Escolanía al Coro Juvenil y la Capella tendrá lugar este domingo por la tarde a las seis y media en la Basílica de Santa María y también con entrada gratuita. Y antes de terminar el relato informativo, comentarles que la circulación se complica hoy porque hay diversos cortes de tráfico. Desde las 8 de esta mañana se va a cerrar la calle Mariano Benlliure con Eslava y la calle Andreu Castillejos con Antonio Machado por trabajos de fresado y asfaltado. Además también se producirá mañana jueves de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, como ha ocurrido hoy, un corte, varios cortes en las avenidas UNESCO y del Bimilenari, También ...por trabajos de asfaltado. La Glorieta, el despertador de Elche... ...con toda la información local.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 Infórmate en el 966 22 47 47 o en puntalcomunicaciones.com qué, qué bien suena, la muy buena, muy buena. Todo el pop latino. Hola, soy Organic. Después del sector Quint y El Pla, pasemos al segundo nivel. L'Altet, Torrellano, Arenales del Sol, El barrio de Pontnou y Carruso Est. Amb la vostra ayuda, tots els todos los residuos orgánicos para convertirlos en compostaje y contribuir desde el medio ambiente y la economía circular. ¿Tens algún dubte? dupte? Te resolvemos en femelch.net. Es un missatge dute elche y ayuntamiento delch. Ya sabes, todo el que es descompón, al marrón. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.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 En Elche hay un restaurante con una estrella Michelin, es la finca y su chef. Es toda ya una institución, Susi Díaz, por la gran cantidad de premios nacionales e internacionales que ha cosechado, gracias a su cocina y a su defensa que siempre hace de los productos autóctonos de su tierra. Es la mayor embajadora de la Granada Mollar, del Dátil y siempre que tiene oportunidad promociona ...todo lo que ama de su ciudad natal... ...con elche mantiene una relación de amor... ...que no la ha decepcionado... ...no solo ha conseguido colocar a su restaurante... ...una casa de campo centenaria... ...en lo más alto de la gastronomía... ...sino que ya forma parte de la historia de su ciudad... ...fue pregonera de las fiestas de agosto... ...y su nombre está en el callejero ilicitano... ...al dedicarle el ayuntamiento un jardín... ...además su legado se conserva en el cine... ...en un documental, El sabor de las flores que habla de su vida por ser una mujer que ha cumplido su sueño, tener éxito en su trabajo y no aburrirse. Sigue emprendiendo. Su último reto fue servir la comida a los jefes de Estado que estuvieron el pasado viernes en Alicante, con motivo de esa cumbre mediterránea. Muy buenos días, Susi. Hola, muy Muy sobre todo lo que has dicho. ¿eh? La verdad es que a veces cuando escuchas personas ajenas que... Eh, te llega todavía mucho más, ¿no? O sea, que muchísimas gracias por esa situación tan bonita de mí. Bueno, a ti hay que darte la enhorabuena por haber sido la escogida para dar de comer pues, a los más poderosos del Mediterráneo. ¿Cómo y cuándo te llegó ese encargo? Bueno, pues fue curioso, pero un día nos llegó pues, una, una comitiva de 8, 10, 12 personas eh, que venían de Monclos Y vinieron a ver las instalaciones, el restaurante, pues los accesos, porque claro, tú sabes que para hacer un evento de esto, pues la seguridad es fundamental. Entonces necesitaban asegurarse de que reunía todas las condiciones que, bueno, el evento necesitaba. Y bueno, fue muy bonito. Mis hijos atendieron a esta comitiva, se quedaron encantados con el establecimiento, con el restaurante, comieron. Y nada, y a, poco, a los pocos días pues nos dijeron que sí. ...que se iba a hacer aquí, que todo, sobre todo el sistema de seguridad... ...que era las, lo que más les preocupaba, eh, iba a funcionar, iba a funcionar... ...y bueno, todo quedó para hacerlo un 30, viernes de septiembre... ...que el día antes, el día antes nuestro presidente dio positivo en COVID... ...y no se pudo hacer en la finca, pero bueno, nos dijeron que, que esto se iba a hacer... ...y que contaban con nosotros, y bueno, este pasado viernes, día 9 de diciembre... Lo hemos hecho. Sí, es verdad que no ha sido en la finca porque ya ha cambiado todo el concepto, cambió un poco las perspectivas de lo que iba a ser la cumbre, no podía ser una cena, tenía que ser una comida. Y bueno, pero he tenido el honor de darles de comer pues, a 10 presidentes de gobierno. Y la verdad es que fue, y ha sido creo que uno de los días más emocionantes de mi vida seguro. Me pongo en tu piel y la verdad es que también emocionante, pero muchos nervios, porque ¿cómo, se, cómo, ¿cómo es preparar un menú para tantos jefes de Estado? Bueno, pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que al hacer el menú, yo pensé, y además esto fue lo que le dije al presidente del gobierno, le dije, he hecho un menú como si yo estuviese sentada y fuese a comer yo, Yo, y, ...y quisiera conocer la gastronomía del lugar... ...los productos de la tierra... ...lo que esté en la temporalidad... ...lo que esté ahora mismo en su mundo más, más maravilloso... ...y sí he hecho el menú... ...no es un menú ostentoso... ...pero es un menú de muchísima, de, de muchísima calidad... ...escogiendo muy bien los productos... Eh, ...no ha sido fácil porque ten en cuenta... ...que ha sido una semana con muchos días de fiesta... ...pero he tenido la gran suerte... ...que mis proveedores han estado ahí a muerte pescateros, los, los de las verduras, todos, entonces eh, me trajeron incluso, incluso hasta unos guisantitos lágrimas... ...los primeros que, les, que se nos hice salteavizos con unas puntillas, llegaron por la mañana, o sea el estrés estuvo hasta el, el último minuto... ...pero lo han tomado todo súper fresco, que es lo que yo quería, yo quería que se llevasen una idea de que somos un país maravilloso... ...de que respetamos el producto, de que tenemos unos productos espectaculares... Y creo creo sinceramente que lo conseguí porque la cara de todos los presidentes cuando yo llegué a la mesa al final que el presidente me mandó llamar que quería agradecerme delante de todos ellos el menú me quedé de verdad te lo puedo los pelos se me pusieron todos de punta pero como te he dicho no busqué ostentosidad en los ingredientes busqué frescura y que y, y, dijese mucho de nuestra cocina. Que, que, que así lo, lo, lo, lo, lo creé y creo que no me he equivocado. ¿Y se devolvían? ¿Los platos llegaban a la cocina vacíos? ¿O ¿Cuál fue el plato estrella? ¿Cuál fue el, el que quizá más elogios recibiste, Susi? Bueno, pues mira, yo te, te lo voy a explicar un poquito cómo fue todo. Mira, primero tomaron unas quisquillas, unas quisquillas aquí de Santa Pola recién cogidas, jugositas, cocinadas en su punto, no crudas, tampoco pasadas... Y con las cabezas hice un pil que les di unas pincitas para que se las comieran. Era como, como un juego, ¿no? Me estoy comiendo una, una, una quistilla envuelta en una cremita hecha con el jugo de su cabeza. Que vinieron los platos pelados. Solo les faltó que tuviesen un pan y empezar a rebañar la cremita. El segundo me fui a un clásico. Un clásico que tengo yo muchos años en la carta. Que, me lo, que lo reinvento cada año. Pero siempre está que es un helado de espárragos. Todavía conservaba algunos esparraguitos de villena. Y la verdad es que se quedaron flipados porque un helado salado les pareció algo maravilloso, fresco, para empezar eh, el menú eh, de alguna manera. Tenían que seguir trabajando y eso yo lo tuve muy en cuenta. Y esto es un plato fresco, ligero, que les encantó. Luego, como te he dicho, recibí unos guisantes lágrima que simplemente los hice ahí, nada dos segunditos en la sartén, calentitos, que cada vez que mastica crujía, que parece que estás comiendo ahí, no sé... Frutos secos incluso, fíjate, siendo una verdura. Lo acompañé con unas puntillitas, que es un calamar pequeñito que solo sale aquí en la zona nuestra. Y le puse con las patitas, hice un caldito muy concentradito. Y comete el caldito, que te sabe a calamar tostado, con, con el calamarcito cocinado en su punto. Y el crujiente de los guisantes, bueno, te puedo decir que flipaba la mesa, flipaba literal. ...y luego cuando les puse un arrocito meloso... ...porque tenía que terminar, estamos en tierra de arroces... ...terminé con un arroz melosito hecho con sepia... ...y cogí un salmonetito de, de roca... ...y se lo hice ahí sin espinitas... ...cocinado al momento, claro, te comías... el salmonete por un lado cocinado en su punto... ...y terminabas cogiendo la cucharada del arroz meloso... ...con los puntitos de alioli... ...yo te puedo decir que la Úrsula flipaba, o sea, cuando vio el plato se echó la mano al corazón y lo movía así como diciendo, ¿en serio? O sea, era algo emocionante, la cara era, era, era, era un verdadero espectáculo ver la cara de todos los presidentes y luego tenía que terminar con un turrón, estamos en tierra de, de turrones y sí que es verdad que ya que no se pudo hacer en la ciudad de Elche, que yo hubiese querido que los presidentes estuviesen en esta tierra tan maravillosa que tenemos, pues eh, hice un guiño a la dama de Elche, esa... Esa figura que identifica tanto la cultura nuestra y que fue uno de los hallazgos más importantes en el mundo ¿no? de, de, de la cultura ibérica. Y fue curioso porque cuando puse yo la dama del Che de Turrón y así medio enterrada, que fue realmente como eh, son las imágenes de cuando se descubrió, ¿no? eh, todos miraron el plato y se quedaron como diciendo, esto tiene un mensaje detrás, o sea, pero casi ninguno sabía que era la dama de Elche, entonces el presidente del gobierno, porque eh, la, la Ursula le preguntó, ¿esto qué sí? Entonces el presidente dijo, dijo bueno, pues esto es un busto que se encontró en Elche, que se llama la dama de Elche, está en el Museo Arqueológico de Madrid, es de, las, eh, de los bustos más importantes en el mundo que se han encontrado de la época ibérica, y bueno, si quedaron todos, todos bellas, como abrían los ojos, digo, Dios, lo he conseguido, he conseguido llamar su atención por nuestra dama de Elche, y nada, enseguida si los ves con su móvil buscando Dama Delche para tener información, fue un broche muy bonito. Creo que de alguna manera también él se quedó reflejado con ese gesto en la mesa, que es lo que yo quería, ya que no pudieron venir. Y ya te digo, hubo momentos muy emocionantes, como este de la Dama Delche, como el del helado, como el del arrocito. Eh, la verdad es que me siento muy, muy feliz y muy orgullosa de haberles dado de comer, porque que nueve presidentes de gobierno aplaudan y te digan que qué maravilloso han comido jolín que vosotros poneros en mi lugar o sea es que es como ponerte los pelos de punta me encanta cómo lo estás describiendo. Acabas de decir que tu cocina les encandiló, pero Susi, ¿tú con qué jefe de Estado te quedas? ¿Cómo son Macron, el Costa, el de Portugal, la presidenta de la Comisión Europea? ¿Qué, qué, qué te pareció? ¿Tenemos a, a los países en buenas manos o los países mediterráneos? Bueno, yo no sé si están en buenas manos, pero yo te puedo decir que comer, comer muy bien. Mira, eh, Úrsula no come, no come carne, le gustan mucho las verduras, el pescadito y lo que es el marisco, o sea, que comió de lujo, o sea, es precisamente la comida que yo tenía previsto porque es la nuestra. Nosotros somos muy flojitos en carne y no te puedes imaginar lo feliz que fue. Macron, teniendo en cuenta que viene de un país donde, donde la cocina es tan importante, tres o cuatro veces me dijo, chef, Muy bien, chef, muy bien. O sea, si no me dijo cinco veces, chef, que muy bien, es algo que digo, digo, en serio, madre mía, o sea, o sea me llenaba mucho, ¿no? O sea, porque estaba alucinado, te lo, puedo, te lo puedo garantizar. Y nuestro presidente del gobierno, no te puedes imaginar que, ni que nos come, o sea, claro, como es tan grande, bueno, es increíble, come súper bien, no tiene ninguna alergia, no tiene ningún problema con ningún ingrediente, no tiene nada. Porque, por ejemplo, Macron sí que es una persona que no tiene alergias, pero dice que hay cosas que no le gustan, como, por ejemplo, el pescado de río, no le gusta. O no le gusta, por ejemplo, el pato. O sea, tienen algunas cositas, ¿no? Nuestro presidente, nada. Y si es como tú me has dicho, presidente de Portugal, es una maravilla. Me abrazó y me dijo qué bien que había comido, que era un lujo. Bueno, o sea, creo que cada uno en su parcela eh, demostró lo bien que había comido a su manera, ¿no? Y si es la uso, la uso ya te digo, o sea, dulce, agradable, eh, educadísima, dándome las gracias. O sea, yo es que, eh, vuelvo a repetir, es que alucino, alucinante. Es que el de Croacia, eh, todos, todos, todos fueron eh, exageradamente amables conmigo y es algo, por eso te he dicho que es algo que no voy a olvidar nunca, no voy a olvidar nunca. Yo eh, no sé cómo gobernarán, pero te puedo decir que eh, a mí el trato fue más la mesa me trataron maravillosamente bien y te siento muy muy orgullosa de haberles dado de comer. Ojalá eso también se convierta en que ya conocen a Elche. Preguntaron dónde está tu finca, dónde está tu restaurante. Sí, sí. y de hecho el presidente del gobierno que me pidió disculpas. Por no haber podido hacer aquí la cena de gala y haberse hecho aquí el evento, me dijo Susi, sé que tienes un jardín precioso, que tienes un restaurante maravilloso y te debo una visita. Iré de una forma particular con mis hijos porque te debo una visita y esa te la voy a cumplir. O sea, es algo que también me lleva al corazón porque, bueno, él no tenía por qué decirme nada ni, o sea, es decir no se ha hecho porque no se ha podido hacer. Pero cómo estaba al corriente del restaurante, al corriente de que aquí no se había hecho, estaba al corriente automáticamente de todo. Eso me parece que es de una persona que se preocupa ¿no? y que me pida disculpas, bueno, pues cuando ya me había pedido todo, todo, todo su equipo, me había pedido disculpas por no haberse podido hacer aquí y pues, por todos los inconvenientes que de alguna manera un evento de esto lleva, que es ahora sí, ahora no, ahora mediodía, ahora noche, bueno esto es complejo, no cuando se trata de gente tan importante no es, no es nada fácil. Y él personalmente me pidió disculpas, o sea, que es algo que yo no voy a olvidar. Y luego, evidentemente, todos me preguntaron que si yo era de Alicante o de dónde era. Digo, no, no, no, soy de Elche, por eso. Hemos terminado con la dama de Elche. Y digo, ah, oh, muy bien, habrá que ir a Elche. Dios, oh, qué bonito. O sea, que no sé si vendrá o no vendrá. Pero simplemente el hecho de que hagan ese comentario es algo tan bonito, tan bonito. O sea, que, que bueno, sí, yo soy capaz de traer alguno. ...a la ciudad de Elche y ya bueno, ya me siento la, la mujer más feliz del mundo. <risas> y nosotros, y nosotros Susi Díaz, eh, tu relato viene a confirmar lo que ya sabemos desde siempre... ...gracias, porque tus éxitos son los éxitos de esta ciudad, gracias. A vosotros siempre, porque eh, no solo somos nosotros... Eh, vosotros que lo divulgáis, que lo decís, lo necesitamos, lo necesitamos para ser cada vez más grande porque tenemos productos, tenemos sitio, tenemos luz y necesitamos que poner toda nuestra comunidad y este país eh, con un puntito rojo en el mundo, sin duda. Boca de piñon Bésame con frenesí sí. Besarte es como comer palomitas de maíz Son tus ojos en su punto de sal, sabor de amor, tu olor me da hambre si no estás, mi amor, puero de ser. Pensate sí. is cómo comer. Arbeid en agosto, y uvas en abril. Saddam de Amor.